Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura, es viernes 20 de diciembre y les damos la bienvenida al programa La Glorieta, que solo tendrá una duración de una hora, porque a las 10 de la mañana, lo han escuchado ustedes, nos trasladamos, nos vamos a la Plaza de Baix, a la Plaza del Ayuntamiento. Hoy salimos a la calle y en pleno corazón de la ciudad, en la plaza del Ayuntamiento, nos acercaremos a nuestros oyentes, a ustedes, para que la Navidad y la solidaridad... Sigan juntas. Les ofreceremos cuatro horas de radio en directo para demostrarles que nosotros también contribuimos, como lo hacen miles de personas en esta ciudad, con las campañas solidarias de recogida de productos de primera necesidad. Les pedimos, por tanto, que nos traigan alimentos para distribuirlos en los comedores sociales, ropa. Para un comercio justo y bicicletas o partes de bicicletas para que el Instituto San José Artesano de Salesianos las reparen con el objetivo de destinarlas a aquellas poblaciones donde carecen de servicios básicos como el transporte. En definitiva, nuestra Solinavidad de este año está destinada a la cooperación, al desarrollo, a combatir la pobreza y a contribuir a una economía sostenible. Despertaremos conciencias para seguir presumiendo de tener una ciudad acogedora y solidaria. Y mientras esperamos a iniciar nuestro programa, en esta hora de la glorieta, la música tendrá, como lo hacemos a diario, un hueco, al igual que la Navidad. Que ya está muy cerquita. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Nuestro programa estará plagado de solidaridad y villancicos, porque Teleelch Radio Marca, aquí en el 101.4, mantenemos nuestro compromiso de ayudarles con campañas solidarias como la de Sol y Navidad, con noticias útiles útile, útiles y también con el reparto de felicidad a través de la música. Bonnie y se han quedado sin duda con la felicitación navideña más escuchada y bailada de todos los tiempos desde que la compusieron. Pues con el deseo de una feliz Navidad comenzamos nuestra programación de La Gloreta sin renunciar a nuestras secciones musicales de todos los días. En la dedicada al cine seguimos con el tema navideño para recordar a los Dipters cantando su versión de La Blanca Navidad, una canción que sirvió para la película de los 90. ¿La recuerdan? Vaya Santa Claus. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where those tree tops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. So then I, I, I, am dreaming Oh a Christmas With every Christmas card I write May your days, may your days, may your days be merry and bright Oh why Y en la sección de jazz escuchamos Un Christmas convertido en todo un clásico por el rey del jazz, el gran Louis Armstrong. Con su voz y a ritmo de jazz seguimos ofreciéndoles ese espíritu navideño en buenas dosis musicales. Este es sin duda el sonido de la Nochebuena en Harlem through the streets covered white with snow happy smiles everywhere you go It's Christmas night in Harlem people are feeling mighty good in that good old neighborhood here it now be it understood Christmas night in Harlem oh everyone is gonna sit up until after three everyone we be all lit up like a Christmas tree Oh, come on now, every Jane and Joe Greet your sweet, need the mistletoe With a widow, kiss and a hidey-ho Christmas night in Harlem up until after three. Everyone be all lit up <laughs> like a Christmas tree. Come on now, every Jane and Joe, the great Joe sweet needs to miss some toe with a kiss and a hidey-ho. Christmas night and all. <speaking in Spanish> Fall up little oh, what a night in Harlem. Oh, come on now, every Jane and Joe, I greet your sweet little mistletoe with the... Y en la sección de Poesía Hecha Canción, muchos villancicos no pueden considerarse poemas porque son letras sencillas e infantiles, pero hay escritores que dedicaron sus versos al nacimiento del niño Jesús, a la Navidad. Así que en esta sección nos quedamos con el poema de Luis Rosales, escritor de la generación del 36 y premio Cervantes de las letras españolas. La Virgen María se siente cansada. San José la cuesta o la virgen descansa La techumbre rota, las estrellas altas, legua, muchas leguas llevan caminada en María, esta levend, want in troostus ze, ze se convierte en savia su cuerpo florece Zijn ze de nardo Zijn ze een bloem? Zijn Naast como nace el alba, los ojos con risa o la boca con oh, En el aire oh, oh, oh, oh, ala, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ik y alguna vara de nardo un ramo es linda blanca la Virgen no tiene José la mira o se quema mirando oh, entre la penumbra oh, pidiendo pasada, oh, la carne del niño desnuda se halla. Florece igual que una vara de nardo un ramo de selinta blanca la nieve que cae. yo para cobijarla La Virgen María se siente cansada cuando mira al niño la Virgen Igual un ramo de blanca, de blanca,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 Cuando pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y nos acercamos a la hora señalada, a las 10 de la mañana, ya saben ustedes que se cierra la glorieta para trasladarnos todos a la plaza del Ayuntamiento. Allí lo estamos preparando porque a las 10 en punto comenzarán cuatro horas en directo de radio con el objetivo de acercarles la solidaridad. Es un programa solidario en el que vamos a emprender una campaña de recogida de productos para un comercio más justo para los comedores sociales y también para contribuir al desarrollo de pueblos y aldeas que carecen de todos los productos básicos y servicios. Pues bien, mientras esperamos a esa hora, a las 10 de la mañana, nosotros continuamos la glorieta y vamos a dar paso a la primera de las entrevistas. Hemos querido llamar a las responsables de una asociación en Elche porque, de forma que nos ha sorprendido, hemos visto en algunas escenas bíblicas cómo ya están introduciendo figuras en los belenes que se puede ver cómo la lactancia materna también está muy presente. Así que hemos llamado a la asociación Mama delche, a su secretaria Marina Leal. Muy buenos días, Marina. Hola, buenos días, Rosemary. Para que nos hagáis esta valoración, ¿os ha sorprendido a vosotros el hecho de haber encontrado alguna figurita, sobre todo en la del Belén de la Glorieta, que es el emblemático, una figurita que ha hecho un guiño a vuestra lucha de fomentar la lactancia materna porque aparece una, pastor, una pastora amamantando a su sí, bebé? sí. sí. Eh, realmente bueno igual, igual a lo mejor sorprendido no es la palabra nos ha nos ha agradado y hemos animado a, a desde nuestra aso asociación hemos animado a todas las mamás a que hagan esa visita al Belén y se lo enseñen a, a los niños que, que sí que están acostumbrados a ver a sus hermanitos eh, mamando quizá eso es algo que una imagen que no está dentro del ideario colectivo eh, social no hay muchos eh, niños que aún no han visto en, en su familia, en su casa, en su entorno inmediato, no han visto como mamá eh, el ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, pues por todas aquellas acciones que, que hagan esto más normalizado, para nosotras es una, es una buena noticia. También es cierto que eh, en Elche no es algo que haya aparecido ahora. Lo único es que quizás estaba algo más latente. Tenemos una calle en Elche, la Mare de Uderayet, que está en el barrio del Raval, y nuestra asociación todos los años, el día 25 de marzo, hace eh, una, una trovada a, alrededor de esta calle y hace la celebración a la, a la Virgen de la Leche. Y también tenemos eh, una actividad programada para este año, en Plasencia, nada menos. Sí. Eh, nos hemos ido un poquito lejos, porque hay ahí una, una romería muy bonita, la Virgen del Puerto. Es decir, que, que estamos... Eh, no, no es de ahora la, la proliferación de este tipo de iconos, pero sí es cierto que nos hemos encontrado este año con estas dos... Eh, puntuales eh, imágenes que, bueno, pues de alguna manera nos ayudan a normalizar esta, esta imagen. Claro, porque también hemos podido ver que hay otros Belenes en parroquias donde han apostado por colocar a la Virgen María amamantando al Niño Jesús. ¿Esto significa, sí. eh, Marina, para vosotros eh, el colofón de, de un año, de 2019, cargado de muchas actividades? Uh -huh. Sí, todas las actividades que están... Bueno, Digamos que en nuestra asociación tenemos dos vertientes. Una y la principal para nosotros, por la urgencia que requiere, es la, el apoyo y la ayuda a aquella mujer que, de manera urgente, demanda algún tipo de, de, de, de bueno, ayuda y apoyo, reitero, eh, relacionado con algún problema puntual o información relacionada con eh, por su intención de seguir amamantando a su bebé, pero por, por alguna razón eh, no lo consigue. Luego, por otro lado, tenemos eh, el, el, la otra vertiente de nuestra actividad, es la de bueno, pues, socialmente incorporar la lactancia como algo más normalizado. ¿no? De alguna forma, esta sería, hombre, no, es, no ha sido una actividad que nosotros hayamos programado, ni mucho menos. Lo único es que es cierto que de alguna manera pues, apoyamos... Eh, esa, esa proliferación de estos iconos, como vuelvo a nombrar, uh -huh. eh, como una forma de, a, de apoyar la idea nuestra. Es cierto que eh, España está llena de, de iconos y de imágenes similares. Uh -huh. es, no hay más que... Eh, bueno, yo invito... Hace poquito he, he tenido la suerte de estar en un viaje por la Toscana y, y es, es impresionante la cantidad de imágenes de eh, que hay tanto en las parroquias como por la calle, eh, relacionadas con la, con la advocación de María como la, la, la madre que da la vida, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, también en España, y por ejemplo ahora podré, tenemos la oportunidad de visitar el Museo del Prado, que cumple en sus 200 años. Uh -huh. y, y hace poquito también, eh, estando allí, hicimos muchísimas fotos a, a imágenes e iconos relacionados con... Sí, quiero decir con esto que no es algo de ahora. Sí. Tradicionalmente, eh, en toda Europa, eh, proliferó la advocación de la de la Virgen María, como, como ya digo, eh, esa, esa imagen eh, top de la caridad y, y, eh, y, la, y la presencia de la, la actitud materna como esa acción eh, de la bondad absoluta es algo bastante llamativo y que la Iglesia ha… ha ha considerado como muy oportuna para dar ese mensaje de, de la maternidad. ¿no? Luego, por otro lado, bueno, nos podríamos remitir, tampoco que aburrir con, con estos datos uh -huh. a los oyentes, pero es que es bastante interesante, nos podríamos remitir, por ejemplo, a, a los romanos. Hay, una, hay también una escultura en el Museo del Prado muy, muy llamativa de la caridad romana que está representada como una mujer que amamanta a un soldado romano. Eh, ...que se le ve todo caído... ...y que viene de la guerra... ...y es, y es curioso como la, la lactancia materna... Eh, ...nuestros antiguos... ...la tenían considerada como aquello... Eh, ...que significaba... ...la acción más bonita... ...que podría hacer alguien... ...en pro de sus semejantes... ¿no? ...y es cierto que bueno, los belenes son lo, son lo que son... ...representan el nacimiento de Dios... ...no se puede usurpar esa idea... Eh, ...para ninguna causa... ...ni siquiera la nuestra... Y, pero sí es cierto, eh, y tampoco podemos mirar a la historia y querer traer a la actualidad todos esos significados sin, sin tener un sesgo importante de, de, de que la historia en su momento significaba una cosa y ahora significa otra, eso está claro, pero sí es verdad que… En el, eh, el biberón y, y, y las cajas de cereales hidrolizados es lo que nosotros tenemos en nuestro ideario colectivo como el mayor representante de la, de la alimentación infantil. Está bien que bueno, pues haya, haya un, un antes y un después a, a las acciones no solamente de nuestra asociación, sino de mucho apoyo que estamos recibiendo por otro lado también y eh, que empiece a verse eh, como lo normal Sea el que un, un niño se ha alimentado por su madre, hasta nos gustaría que ella no fuese solamente en el tiempo en el que es muy bebé, sino que esa imagen de niños algo mayores también fuese algo más normalizado. Estamos terminando el año, es tiempo de balances, eh, hemos uh -huh. comentado eh, todas las actividades que realizáis, vuestros objetivos uh -huh. y a mí me gustaría que uh -huh. terminar esta entrevista diciendo, preguntándoos los deseos para 2020 porque uh -huh. eh, tenemos, tenemos una noticia y es que eh, se ha publicado que los nacimientos cada vez se reducen. ¿Esto uh -huh. a vosotros os preocupa? Claro, evidentemente nos preocupa por la sostenibilidad del sistema, es decir, nos a preocupa como a nivel, claro, nos tiene que preocupar a todos. Eh, lógicamente, dependiendo de cómo están los estratos sociales, pues eh, hay un equilibrio social y, y lógicamente, sí sería eh, eh, muy beneficioso para todos que, esto no fuese, que la pirámide no estuviera tan invertida. Así que es cierto que, bueno, nosotras pensamos que si apoyamos acciones o apoyamos que, que, que proliferen acciones que, que favorecen a las mamás y a los papás eh, eh, plantearse eh, tener niños a través de la lactancia materna, es decir, que si nosotras apoyamos la lactancia materna en aquellas acciones que lo, que lo faciliten, estamos también, de manera paralela, facilitando... Que, que los papás no se planteen de una forma tan rigurosa tener solamente 1,2 niños, ¿no? como hay planteado actualmente en las tasas. Pensamos que, de alguna forma, apoyar a la latencia materna está apoyando la proliferación de, de, de políticas que ayuden a los papás en, en, en plantearse que es posible eh, la crianza eh, en España. Por lo tanto, sí. Pensamos que puede ser positivo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Marina Leal, secretaria de la Asociación Mama de Elche. Muchísimas gracias a vosotros, Miri. Buenos días a todos y feliz Navidad. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Son las nueve y media de la mañana, tenemos 14,8 grados de temperatura, casi los 15 grados. Ya saben que queda media hora para que comience nuestro programa Sol y Navidad desde la plaza del Ayuntamiento. Hoy salimos a la calle para pedir a todos los ciudadanos que participen en nuestro programa cuatro horas de radio en directo en la calle, en la plaza del Ayuntamiento con el fin de recoger alimentos, ropa y bicicletas ...para las personas que lo necesitan... ...estamos hablando de solidaridad... ...y hoy es el Día Internacional de la Solidaridad... ...y la mejor solidaridad... ...que se puede dar... ...es vida... ...y a través de las donaciones de sangre... ...se dan y se salvan... ...muchas vidas... ...por eso hoy en nuestro programa... ...en la antesala al programa Solidaridad... ...no podía faltar... ...el Centro de Transfusión de Sangre de eh, la provincia... ...con nosotros se encuentra... La jefa de servicio de este centro de transfusión, la doctora Mabel Ortiz de Salazar. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días. Solidaridad. Eh, la donación de sangre, ustedes la necesitan, y más durante estas fechas, por desgracia. ¿Cómo se encuentran las reservas de los hospitales de la provincia? Bueno, la, la, la donación de sangre realmente no la necesitamos nosotros, la necesitan los pacientes y, y por eso nosotros nos acercamos pues, continuamente a, a, a, la, a, a todas las poblaciones para que ...facilitar que esas personas que, que son tan generosas y que siempre están dispuestas a extender su brazo para salvar vidas... Pues bueno, pues ...puedan facilitar esa labor y, y les resulte un poquito más cómoda. Eh, las reservas en estos momentos están mmm, bastante estables. El problema es que llegan unas, unos días de muchas fiestas en las que, bueno, la sangre se sigue necesitando porque, como siempre decimos, los enfermos no se van de vacaciones ni tienen días festivos y siguen necesitando esa sangre. Y nosotros, los que podemos darla, pues sí que estamos un poco más... Alejados, un poco más eh, eh, con, el, con el chip de fiesta puesto y nos olvidamos a veces de que ellos siguen ahí, que siguen necesitándonos. Entonces, eh, diariamente en, en la provincia se necesitan 250 unidades de sangre y, y diariamente pues bueno, tenemos que acercarnos también en estas fiestas para que precisamente los stocks no bajen y se pueda tener sangre para esas personas que la necesitan. Eso significa que de aquí, durante estas fiestas, eh, ¿cuántas campañas de donación, son las que han organizado en el CHE? Bueno, nosotros continuamente nos vamos moviendo. Eh, tenemos, bueno, vamos el día 23 al hospital, el día 26 vamos al hospital, vamos al, doctor, al, al centro de salud doctor Sapena, eh ponemos un autobanco en la plaza de Barcelona, el día 28 vamos a la, al centro social de La Hoya, volvemos al, al hospital. Mm, yo recomiendo que la gente que, que quiere donar sangre, Que, y que, que, que en estos momentos, pues que tenga un ratito de tiempo libre y, y se pueda acercar a cualquiera de las coletas, que se meta en nuestra página web, en un buscador pone centro de transfusión eh, de la comunidad valenciana, directamente selecciona Alicante, y ahí están todas las coletas con todos los horarios que hacemos diariamente y en Por, todas las poblaciones. Porque son muchas. Nosotros nos gusta presumir mucho de ser una ciudad acogedora y solidaria. eh y lo está, es, y lo Eso es, es, es lo si que lo es, le iba ¿no? a preguntar. ¿Nuestros donantes eh, la, eh, responden de forma masiva a cualquier llamada de ustedes? Los, los ilicitanos son unos, son unos ciudadanos muy generosos que siempre, siempre están dispuestos para, para ayudar a los demás y en cuestión de, de donación de sangre también. Eh, hacemos siempre uno, vamos, estamos muy contentos de los resultados que tenemos en, en el CHE Y, y cuando hacemos un llamamiento con maratones, bueno, eh, es que la población se vuelca. Estamos a, a punto de finalizar 2019. Ha sido un buen año para ustedes, para la donación. Bueno, nosotros eh, as, eh, tenemos siempre, es un poco difícil ajustar, eh, nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre las necesidades de, de los hospitales y las donaciones. No podemos ni pasarnos ni quedarnos cortos. Entonces, siempre, pues, pues bueno, eh, eh, hemos estado, ha sido un año que nos hemos ajustado a la, un poco a las necesidades. Sí que es verdad que hemos sufrido un poco en, en determinadas fechas, que siempre ocurren en fechas de verano o en fechas de, de puentes o en, fechas de, de, de, en estas fechas navideñas. ¿no? Eh, es importante recordar que de cada donación de sangre se obtienen tres componentes y que algunos de ellos ...caducan muy pronto... ...por ejemplo, las plaquetas caducan a los cinco días... ...entonces no nos vale de nada... ...tener muchas donaciones... Eh, ...un mes antes... ...porque, porque es el, el gota a gota... ...el día a día lo que necesitamos... ...por eso hay que, hay que seguir insistiendo... ...y, y, y bueno... Que, ...que no nos olvidemos... ...que la donación de sangre tiene que ser periódica... ...que no podemos dar una vez... ...y olvidarnos... ...porque, porque la sangre caduca y que las mujeres podemos dar tres veces al año y los hombres cuatro, y bueno, pues, pues que, no nos, que no nos dejemos un poquito eh, la mano, que no nos olvidemos de que en estas fechas, y, en, y precisamente en estas fechas en las que todos estamos tan, con tanta solidaridad, como decías sí. tú, y, y, y no nos olvidemos de los necesitados también en, en materia de sangre. Eh, ¿Quién puede dar, vamos a recordar, quién puede donar sangre? Pues puede donar sangre a toda persona que tenga entre 18 y 65 años, que eh, pese más de 50 kilos y esté bien de salud. Y estar bien de salud no quiere decir que no se pueda tomar alguna pastillita para el dolor de cabeza o para la tensión o para el colesterol. Yo siempre recomiendo que ante cualquier duda que acudan a, a la coleta que tengan más cercana porque allí nuestros equipos eh, médicos van a resolver cualquier duda que se les pueda plantear. Y, donar? y que, tengan, uh -huh. pues, una, que tengan en cuenta que la donación siempre eh, nosotros lo que vamos a garantizar es que sea segura para el que dona y por tanto, si no está en condiciones de donar no se le va a sacar sangre y que sea segura para el que la recibe. Y por eso hacemos tantas preguntas a los donantes. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es el sistema para donar? Los oyentes que quieran acercarse y que quieran por primera vez donar sangre, ¿de qué estamos hablando? ¿De eh, una hora? ¿Cuál es el ese... No, no, no, es, es muchísimo más rápido, es mucho más rápido. Eh, la donación, eh, cuando una persona decide donar, primero que, que, que tenga en cuenta que no tiene que ir en ayunas, debe estar bien hidratado, haber bebido bastante cantidad de, de líquidos y acercarse al punto de colecta. Allí una, un celador va a recepcionar los datos, va a tomarle los datos para luego poder contactar con él y poderle, poderle eh, remitir los resultados de, de las analíticas que le hemos practicado. Se, se registran los datos, debe acudir con DNI o con otra identificación eh, oficial y luego, una vez ya se registran los datos, pasa por el médico, el médico le hace un pequeño eh, examen de salud, mirándole la atención, mirando cómo está, de, si, si tiene anemia o no tiene anemia, le hace un cuestionario y enseguida ya pasa a donar sangre a, a la camilla. En la camilla la donación de sangre tarda menos de 10 minutos y cuando ya ha acabado… Se queda un poquito en la camilla, 5 o 10 minutos, y se, luego se va a tomar un refrigerio y ya está listo. Uh -huh. en, en media horita puede estar perfectamente listo. Usted ha dicho que esa donación eh, se recogen tres componentes. Eh, ¿Para qué van destinados? Pues mire, de cada donación de sangre, y por eso decimos que salva tres vidas, se obtienen, por un lado, concentrado de matías que se transfunden a las personas que tienen anemia, Por otro lado se obtienen plaquetas que se transfunden a las personas que tienen problemas de plaquetas y por otro lado se, se obtiene plasma que se transfunden a las personas que tienen problemas de coagulación. Así que con una sola donación puede ir destinado a tres pacientes y esos tres pacientes lo van a agradecer muchísimo porque algunos salvarán la vida y otros, aunque no la salven, la van a mejorar muchísimo. 2020, ¿qué objetivos se marcan desde el Centro de Transfusión de Sangre? Pues seguir, seguir, seguir gotita a gotita consiguiendo que, que los donantes sigan donando. Eh, es muy importante que se acerquen donantes nuevos porque, bueno, pues eh, no podemos hacer recaer toda la donación de la, de la provincia en unos pocos. Y sobre todo un llamamiento a los jóvenes. Eh, los jóvenes son, bueno, pues son el futuro de, de, de esta sociedad y también el futuro de la donación de sangre. Tienen que ir tomando el relevo de sus mayores porque, progresivamente, los mayores vamos dejando cosas por el camino. ¿no? Entonces, un llamamiento muy especial a los jóvenes que que, bueno, que son, sabemos todos que cuando uno cumple 18 años se quiere comer el mundo y quiere ayudar mucho a los demás y ser muy solidario, y que no se olvide que esto también es el camino. Pues muchísimas gracias, Mabel Ortiz de Salazar, jefa de servicio del, del Centro Pro, Provincial de Transfusión de Sangre. Gracias por el trabajo que Much, realizan. Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo, porque sin vuestra ayuda eh, nuestra voz no llega a ninguna parte.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 101.4, la radio de Elche La Glorieta con Rosmar Alonso Pues vamos a seguir recordando porque estamos avanzando hacia las 10 de la mañana. Ya saben que comenzará Sol y Navidad, cuatro horas de radio en directo. Estaremos en la plaza de Baix, ante el ayuntamiento. Estaremos pidiendo a ustedes eh, su solidaridad para que nos traigan alimentos, también comida. Esa comida para los comedores escolares, ropa y bicicletas. Esos son los tres elementos que vamos a pedir en nuestro programa, en esta campaña solidaria de este año de cara ya a las fiestas navideñas. Y ya saben que todas las personas que participen en este programa, que se acerquen y realicen sus donaciones también podrán tener regalitos. Vamos a repartir sorpresas y sobre todo vamos a realizar Un sorteo, todos aquellos que quieran colaborar con nosotros pues entran en ese sorteo de un balón firmado por la plantilla del Elche Club de Fútbol. Unos guantes del portero además, titular del Elche, Edgar Badía, eh, por él firmados y cinco entradas dobles para el partido Elche-Huesca, el primer partido de 2020 que se va a disputar el 4 de enero. Pues bien, este sorteo se realizará en el programa El Che en Punta a partir de la 1 y 20 por nuestro compañero Paco Gómez en su programa. Un programa que se realizará hoy en directo allí en la plaza del Ayuntamiento. Nuestros estudios se levantan a las 10 de la mañana desde el Carrer La Fira y se van a la plaza de Baix para mm, acercarles la Solín Navidad. Y nosotros aquí en la Glorieta, cuando quedan pocos ya minutos para llegar a las 10, vamos a hacer un paréntesis para volver otra vez a la música, pero no la navideña, sino vamos a introducir la música actual, ya que nos atañe a chem. Nos hacemos eco de la ilicitana Diana Palazón, quien presentó su primer disco, Plan, con su grupo León Impala. Toda la suerte del mundo eh, para esta actriz y cantante ilicitana Diana Palazón, que ha comenzado su proyecto musical con su pareja Chema León. Pues así suenan sus planes... Pues este es el sonido del primer disco plan de la cantante y actriz ilicitana Diana Palazón. Y seguimos en esta sección de música actual con otra cantante de Elche. Porque este fin de semana actúa en el Gran Teatro el sábado y el domingo la cantante ilicitana Albarreche Para iniciar así aquí en su ciudad esa gira de presentación de su primer disco quimera, una apuesta por los animales y dioses de la mitología griega. Todo un sueño para la ex concursante de operación triunfo y defensora de la lucha feminista que deseamos se haga realidad. Así suena la música de la ilicitana Alba Riche. Les dibujo al aire, me he olvidado de querer. Vuelvo a retorcerme en tu lado de la cama, por si apareces con mis llaves. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no. Con los afires, como si fueras a volver Vuelvo a renombrarte en alguna hoja rota, desolvidando los dolores. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, ahorrando nombres que no fui. Prende la esquita por si apareces en el humor. Los cristales no se empañan, los ojikos piden calma. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Pensaba levantarme, hacerte un trono, y quemarlo como a todos. Es mi acabada despedida, guardaste la paz. Busco aire en el pulmón. Te deje mi inspiración. Vendela,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 Con Alonso. Ya queda muy poco para comenzar Sol y Navidad, faltan siete minutos para llegar a las diez de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura y está todo preparado para comenzar en la Plaza de Baix, ante el Ayuntamiento, ese programa en directo, donde nuestros compañeros Rosa Lucas, eh, Antonio Bazán, Paco Gómez, eh, estaremos... ...pues al pie del cañón... ...estaremos en la antesala de la Navidad... ...apelando a la solidaridad de todos ustedes... ...saben que quienes vengan... ...y colaboren, y donen... ...y realicen sus aportaciones... ...aquellas que estamos pidiendo... ...como son alimentos, ropa... ...o bicicletas usadas... ...pueden entrar en un sorteo... ...donde vamos a regalar... ...muchos objetos... ...que tienen que ver con el Elche Club de Fútbol... ...también... ...habrá detalles para todos los que se acerquen a nuestro programa... ...saben que salimos a la calle en cuestión de minutos... ...y antes eh, de hacerlo, para que nos dé algo de tiempo... ...vamos a volver a la música de este viernes... ...que como hemos dicho es la antesala de la Navidad... ...porque hoy la ciudad ya respira a Navidad... ...estamos preparados para recibir a Papá Noel... ...se va a inaugurar ese mercadillo navideño... ...en el paseo de la estación... ...un mercadillo que se inaugurará a las 6 de la tarde... ...y que por tanto Tele esta casa... ...también les va a ofrecer en directo... ...pues esa inauguración... ...y tenemos más directos a lo largo del fin de semana... ...como por ejemplo el desfile de Papá Noel... ...mañana sábado a las 7 de la tarde vamos a conectar en directo con nuestros compañeros para ofrecerles la llegada de Santa Claus a la ciudad. Y el domingo, durante toda la mañana, también estaremos muy pendientes del sorteo del gordo de, de la Navidad. Porque si toca, ya vamos a retransmitir en directo a aquellos lugares donde la alegría va a llegar con esa lluvia de millones que lo estamos deseando y tocamos madera. Pero también hay otras citas y vamos a grabar ese concierto tradicional de Navidad que se va a realizar este año por primera vez en domingo y además a las seis de la tarde. ...es el sorteo tradicional de Navidad de las voces del Misteri... ...y todas las voces, las blancas, las infantiles... ...las del coro juvenil y también las de la capella del Misteri... ...un concierto dirigido por el mestre de capella suplente... Eh, ...Javier González... ...y que va a contar con la participación de solistas, de músicos... ...de la banda sinfónica de la ciudad... Pues bien, estos son más o menos, a grandes rasgos, eh, algunos de los contenidos de un fin de semana muy cargado. Y nosotros nos vamos a despedir de la glorieta para enseguida conectar en directo en la Plaza de Baix, pues con música. Con... Hemos seleccionado, ya saben que hemos comenzado con Villancicos y vamos a terminar con Villancicos. Y hemos seleccionado para ello a uno de nuestros cantantes que ya es eterno, el gran Rafael. porque Popularizó aquí en nuestro país un bello villancico del medievo checo, se tradujo también al inglés y triunfó en Estados Unidos, pero aquí en España fue el gran Rafael, nuestro maestro, el que lo convirtió en todo un clásico, por lo que es muy difícil pasar unas navidades sin escuchar ese viejo tambor.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 Algum presente que te agrade, Señor. Maar tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Ropopom, pom, ropom, pom, pom. En tu honor. Frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Mejor hij que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropa pompon, ropa pompon. Cuando Dios me vio tocando ante. Él, me sonrió. ZANG EN